Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón Hoy 25 de marzo de este año 2025 Estamos en el programa número 4 de la cuarta temporada Aquí por la FM Indie Rock Como siempre le decimos, Estación Maratón es el primer y único programa de radio Dedicado al atletismo y al running aquí en Tres Arroyos Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica Diego Indie como todos los martes Y nuestro medio de comunicación son los siguientes En Instagram, estación-maratón Y el número de WhatsApp de Estación Maratón el 2983-534-186. Medios que están siempre abiertos para que nos acerquen inquietudes, nos consulten o nos sugieran temas para que tratemos acá en nuestros micrófonos. Eh, como les decíamos, estamos en nuestro cuarto año consecutivo al aire, acá por la 104.7. Eh, también por nos pueden escuchar a través de, de la página de la radio, fmindrock.com.ar, donde tienen aparte noticias de la radio, programación. Y, y cosas muy interesantes que reflejan el trabajo cooperativo que se hace en la FM Indie Rock queremos saludar a nuestros fieles oyentes a Juan Cruz y a Silvana a Pascual y Luz que nos escuchan de Junín de los Andes todos los martes a Néstor de Zapala, a Mauro de Loma Verde y también queremos mandarle un abrazo grande a nuestro amigo Ezequiel del canal de Youtube Charlas de Fondo con quien estuvimos charlando, hoy subió la conversación que tuvimos, una charla muy agradable que pueden a que pueden acceder en el canal de YouTube, así como lo dije, charlas de fondo, y también para, para ver todos los videos y todas las charlas que ha tenido nuestro amigo Ezequiel con, con la elite, con entrenadores, con organizadores, con gente que está relacionada con el atletismo y con el running, no dejen de consultar eh, su canal de YouTube. Próximamente vamos a estar charlando con él también acá en Estación Maratón. Eh, lo, lo comprometimos para tener eh, una charla con él para que para que puedan conocerlo y para que nos podamos enterar bien de cómo es el trabajo de, de charlas de fondo. Les quiero contar los temas que trajimos para hoy en Estación Maratón en este cuarto programa de la cuarta temporada. Se realizó la reunión anual en el Polideportivo en la Dirección de Deportes de Tres Arroyos para armar el calendario deportivo de Tres Arroyos Eh, de las carreras de atletismo y también de las carreras de ciclismo. Vamos a estar comentando lo que sucedió en dicha reunión y el calendario que quedó conformado. Una noticia que para nosotros nos da muchísima alegría, una noticia buenísima, se creó la Liga del Sudeste de Atletismo, una liga de atletismo denominada Atletismo Marisierras. Vamos a estar conversando con Emiliano Garufi, integrante del grupo de profesores promotores de este auspicioso hecho. Y además tendremos el calendario completo de dicha competencia, que involucra distintas ciudades de la zona. Bueno, vamos a estar hablando con Emiliano para que nos dé detalles y para interiorizarnos más acerca de esta Liga Regional del Sudeste de Atletismo. También eh, tenemos clasificación de, de la competencia que sucedió este domingo próximo pasado en Copetonas, corriendo con el alma fuerte, 8 y 4 kilómetros. Tenemos clasificación y algunos detalles de lo que sucedió el domingo con un día que no no acompañó mucho la competencia, la climatología, pero que se realizó y con, con un éxito eh, sostenido que tiene este evento, evento dentro de lo que es el partido de Tres Arroyos. También eh, tenemos los puestos principales del Cross de la Memoria, que se realizaron en la Alavarría, sobre 21 kilómetros. Los puestos principales de dicha competencia que hemos anunciado en el calendario Estación Maratón También alguna información de la elite argentina y vamos a estar conversando con los organizadores del triatlón que se va a realizar este fin de semana en Claromecó. Nos van a brindar detalles de esta competencia que, que cada tanto nos gusta un poco traer información acerca de, de los dudatrones o de los triatlones. Vamos a estar conversando con parte de la organización para que nos den detalles de esta competencia a realizarse el fin de semana que viene en, en nuestra Villa Balnearia de Claromecó. Y como cada martes tenemos eh, música y el calendario de Estación Maratón para que para que todos vayan armando su programación atlética de aquí en adelante. De esta manera vamos a dar comienzo al programa número 4 en la cuarta temporada de Estación Maratón, Maratón acá por la FM Indie Rock 104.7.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 Continuamos con Estación Maratón, ahora como habíamos anunciado en los temas del día se, se creó la Liga del Sudeste de Atletismo, no denominada Atletismo Mar y Sierras y estamos comunicados con Emiliano Garufi, integrante de lo que es el, el equipo de profesores de, de atletismo de la Escuela Municipal de Atletismo de Benito Juárez y promotor de lo que es esta liga que se lanzó, eh, se, se lanzó en las redes pero que se va a se va oficialmente a lanzar en, en pocos días. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación acá con Estación Maratón. Hola, Guille, buenas noches. Eh, buenas noches a toda la audiencia de Tres Arroyos. Eh, Emiliano, eh, se lanzó o se, se va a lanzar oficialmente dentro de unos días la Liga Regional de Atletismo. Eh, contame, vos siendo promotor, ¿cómo surge la idea de regionalizar un poco el atletismo? ¿Cómo surge la idea de regionalizar un poco el atletismo? En, en Benito Juárez, Tandil, la zona, involucrar otras ciudades. No, la idea surge principalmente de, de poder darle competencias a las edades formativas, principalmente hasta la edad 18, y bueno, da un tiempo lo que es el atletismo, pero tiene tiene un costo de la ficha, de en estos momentos son 60 mil pesos, ¿sí?, y eh, además de lo que se paga afiliación de cada escuela municipal o cada club que, que está afiliado a la provincia, es otro costo aparte. Eso por ahí lo que nos empezó a pasar al, a los que tenemos escuelas municipales y por ahí estamos un, un poco más lejos de, de las urbes grandes, es que nos limitaba mucho el tema la competencia eh, de los chicos para ir a Mar del Plata y eso lo teníamos que tener fichados Y bueno, para un pibito que arrancaba, o una, una chica, eh, ya significaba un costo muy elevado de entrada para para ir probando lo que es la actividad. sí Y, y bueno, y a partir de ahí empezamos a buscar soluciones y, y charlándolo con varios profes de la región, y viendo el tema los gastos y la cantidad de, de kilómetros de distancia que podía haber entre una ciudad y la otra, eh, armamos principalmente con Mauro Cabrera el... Este, esta idea de regionalizar el, el atletismo de desarrollo y también de adultos en, en nuestra zona perfecto y la verdad que es una idea es una idea muy interesante y sí, el, el tema de los costos es es un tema que se, que se traslada a todas las escuelaelitas municipales acá en desarrollo no es la excepción eh, sean se han hecho montones de, de cosas como para juntar los, los recursos como para que los chicos tengan su ficha se puedan fichar a muchos chicos que no pueden realmente apenas si cumplen eh, se si pueden comprar un par de zapatillas o tener algo de, de ropa no no pueden eh, bancar todos los gastos y sobre todo los viajes no porque si el único lugar al que pueden apuntar es mar del plata eh, realmente se hace costoso para, para los padres de los chicos llevarlos y eh, llevarlos hasta mar del plata emiliano eh, contame si hubo experiencias previas a, a esta regionalización de o intentos de regionalizar el atletismo en, ...en lo que es Benito Juárez o la zona de, en la cual estamos nosotros? No, la verdad que el, por lo menos yo vivo acá hace 18 años... Eh, ...la única experiencia de regionalización que tenemos... ...es la parte de torneos valorenses que es una fecha al año... Uh -huh. ...y después lo que teníamos eran torneos esporádicos en, en cada localidad... Uh -huh. eh, ...nosotros tuvimos un intento de armar una liga con lo que era la Prida, o la Barriga y Azul pero nunca se pudo llevar adelante porque no no se comprometían lo que eran las direcciones de deportes, si ¿sí? eran como ar, eh, arrestos particulares de algunos profesores y, y se hacía muy difícil poder hacer lo que hicimos ahora, que es programar la fecha de los viajes, comprometer a los eh, hablar con los directores de deportes y comprometer a los municipios también de, de poder acompañar esta propuesta y que cada localidad tenga su torneo, ¿no? Que pase solamente por una localidad en sí, y que el resto viaje eh ¿Sí? acá lo, lo que hicimos principalmente fue buscar fechas que no chocaran con los provinciales con los campeonatos nacionales eh, en, de las categorías principalmente hasta u20 y a partir de ahímos un calendaro que cada localidad de las que participamos podamos tener una fecha de pista sí uh -huh. y al mi, y al mismo tiempo eh, hicimos tres fechas de cross que en la cual una va a tener tres arroyos Y, y bueno y le propusimos a facu ahora en el mes de junio el 14 hacer un, un torneo indoor en tres arroyos el polideportivo hacer la fecha de cross y llevar adelante un torneo formativo indoor dentro del poli que está muy bueno es una propuesta por ahí que, que no se ve mucho sí. y, y que tres arroyos pueda tener pionera en esa en esa actividad Ajá. sí sobre la sobre la fecha indoor que está en el calendario eh, te quería preguntar porque... Eh, pistas indoor, como vemos en televisión o en las redes eh, no hay y, y deben ser algunas pruebas adaptadas a lo que es un, un gimnasio porque si bien el gimnasio acá de Tres Arroyos es bastante grande, eh, no no tiene las dimensiones de una pista de, de atletismo indoor, no, no está preparado sí. para eso exactamente eh, Por eh, qué, lo, que, sí. lo que hacemos son una prueba de 50 metros, usualmente 40-50 metros de velocidad después lo que es, se adapta el tema de los lanzamientos Ajá. ¿sí? Eh, se suele utilizar una medicine ball, o se pone un terreno un poco engomado para poder hacer lanzamientos de, de pie quieto, por decirlo así, sin, sin el giro en el caso de la bala, uh -huh. se adapta a esa prueba, al mismo tiempo lo que son los saltos, se trabaja de saltos a, a pie quietos, ¿sí? se toma la distancia, como en algún, en alguno algunos sí si es profe del tema de las evaluaciones, uh -huh. y después lo que son las pruebas de resistencia y de relevo, se marca un circuito con colchonetas, un par de obstáculos de gimnasia deportiva y demás, para que se pueda hacer un, una prueba, por decirte, de, que no lleve más de 5 minutos a nivel interno y después que esa prueba al mismo tiempo sea de relevos uh -huh. eh, La idea es desarrollar un poco también en la parte invernal que es muy dura la actividad acá y, y probar estas eh, actividades in, innovadoras, yo se las propuso a los chicos porque lo vi en Youtube en varias, en varias localidades de España de hace mucho tiempo Y, y bueno la idea de tenemos buenos gimnasios, tenemos buenas propuestas y tenemos los chicos la idea es poder darle también algo distinto, que ellos se entusiasmen y que también la gente vea algo distinto por ahí a, a lo que es un torneo de pista convencional Exacto, sí, la verdad que es muy interesante y bueno, estas competencias por lo que me contaste están apuntadas más que nada a los, a los más pequeños ¿no? eh, todas estas competencias indoor eh, la, las demás competencias de pista, ¿no? de pista y campo ¿Están también apuntados los más chiquitos o también van a tener lugar los los, los mayores, los máster? No, no, la idea es que se cubran todas las categorías. Nosotros Ajá. lo que llevamos a un acuerdo fue sobre las pruebas por ahí de, en edad los más chicos hasta U16. Eh, que tuviera, cada torneo tiene que tener un lanzamiento de bala hasta U18. Una prueba de velocidad que la elige cada municipio entre 100 y 200 metros Ajá. o 80 y 200. Después una prueba de medio fondo que Ajá. puede variar de 600 al 1.200 también, que eso lo elige cada organizador, y que tenga siempre salto en el largo el torneo, que Ajá. por ahí son las pruebas más eh, más fáciles y por ahí para algunos municipios que están arrancando con el tema del atletismo, es donde podés llevar a los chicos. Claro. Eh, después, cada organización tiene la libertad de agregar las pruebas que ve necesario y por ejemplo, ahora cuando arranca en Dandil el, el sábado 5 y un 5.000, seguramente cuando haya en otro haya un 3.000, un 1.500, un 400... Uh -huh. eh, por ahí para los más pisteros y lo mismo que el salto en largo o por ahí una, un lanzamiento de jabalina para los chicos más grandes eh, uh -huh. nosotros nos pusimos de acuerdo en eso en un monto fijo también para, para cobrar en cada torneo para cada participante que no sea elevado y que entonces pueda cobrar lo mismo y, y después es esa la libertad que cada organizador pueda agregar la cantidad de pruebas que vea determinadas también para la demanda que tiene su población. Eh, nosotros, por ejemplo, hablando del caso de, de Tres Arroyos, un 3.000, un 5.000 se muy concurrido y al mismo tiempo la región, porque no es que torneo se encierre en estas seis localidades, eh, siete localidades, perdón. Sí. El torneo que haga Tres arroyo el que haga Juárez, el que haga Tandil, eh, puede ir a La Barriga, puede ir a Azul, puede ir eh, en La Prida, puede ir cualquiera. Eh, nosotros lo que nos aseguramos con esto es tener una fecha por mes o dos fechas por mes Para darle competencia sí o sí a los chicos. A los más chicos. Básicamente que es lo más importante, ¿no? Exactamente. Y siempre que haya una prueba para adultos, también para que el que acompaña o el que esté en la actividad pueda pueda competir un 3.000, un 5.000, un 1.500. Exactamente. Como para redondear un poco el torneo para para todos los los, los interesados. Exactamente. Eh, Emiliano, estas fechas que vos... Eh, que se, se definieron para, para lo que es el, la Liga... Eh, ¿son parte de un campeonato, suman puntos o son competencias aisladas donde cada, cada cada competencia tiene su premiación por separado? No, cada competencia va a tener su premiación por separado, principalmente este primer año, porque tenemos dos localidades que están arrancando de cero Ajá. y por ahí el, el tema de darle sumatoria de puntos por localidad termina generando una competencia por ahí más grande que la, que la individual, y la idea es que no suceda eso, que, que todos se sientan bien. Eh, también nos pusimos de acuerdo, más allá de que cada prueba va a tener su premiación, eh, algo que probamos nosotros acá en verano y que el año pasado también hicimos, es que es un algo insignificante, pero está muy bueno para los chicos, es que se lleve una bolsita de caramelos con un chupetín, algo por torneo, para para también para, para que se sientan un poco eh, mimados de parte de las organizaciones, y la verdad que no es un costo que modifique mucho el tema de, de hacer el torneo para cada para cada lugar. Está bien, sí, es como que no se vayan con las manos vacías los chicos, que es Exacto. es un detalle importante, vos lo decís por ahí, es algo menor, pero la verdad que es un detalle importante para que todos se lleven algo, ¿no? Como todos si un... se llevan algo y es algo, qué sé yo, como decimos siempre, el dulce nosotros lo veíamos cuando se iban de acá y, y a veces es mejor que darle una medalla a cada uno y darle un gesto de, de cariño y que, y que la pasen bien. Sí, Emiliano, acá en Tres Arroyos eh, hay casi exclusivamente gente que corre y más que nada volcada al semifondo y al fondo. ¿Esto es algo también que sucede en Juárez o Tandil o en ciudades a las cuales vos tenés más contacto? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos clarísimo que corre Correcamino es una escuela de, de medio fondo y fondo principalmente, que es exitosa, que tiene excelentes atletas. Pero bueno, Facu, el su director de deporte, estaba viendo también la posibilidad de que esto sea una... una puerta para, para que también empiecen a través de ahí o de la escuelita que tienen más chicos, generar chicos que se atregan al salto en largo, a las pruebas de velocidad y desarrollar también el atletismo en esas pruebas. Claro. Eh, eh, cada localidad, por ejemplo, Necochea tiene muchos errores de velocidad y saltadores, cada localidad debe tener su, su fuerte, pero la idea con esto es que a, al mismo tiempo las otras pruebas puedan a, empezar a crecer y que, y que cada localidad por ahí aparece un saltador en en desarrollos y, y lo puedan trabajar y ese chico también llegue tan lejos como ha llegado la fondista que tienen. Sí, sí porque capaz que no tienen los chicos la oportunidad de, de demostrar cuán cuán lejos pueden lanzar o cuán lejos pueden saltar o cuán alto este simplemente porque no está la la oferta, no la oferta exactamente. Así que bueno, por todos lados la verdad que cierra esta liga eh estamos Te felicitamos a vos y a, y a los que fueron los promotores de, de esta liga y esperemos que sea todo un éxito. Eh, te agradecemos también, Emiliano, por haber aceptado la comunicación, por, eh, por aceptar charlar con nosotros para comentar un poco cómo, cómo viene toda todo este emprendimiento que para nosotros es, eh, la verdad nos da muchísima alegría que se esté gestando eh, y que Tres Arroyos pueda hacer parte de, de toda esta movida. No, gracias guille por, por comunicarte, nos conocemos año, hace un montón de años, por ahí de, sí, de otra faceta, eh, pero bueno, la idea es siempre, digo yo, dejarle algo a, a los que vienen y que, que esta liga no pase ni, ni por nosotros, ni los actores que están en Duoles hoy, sino que siga trabajándose todos los años y que camine sola, ¿sí? que, que cada municipio tome su fecha como algo propio y, y que sirva para el desarrollo del atletismo, que en realidad lo que nos interesa a todos, no, no, no hay otro interés por parte de, de los profes que estamos en esto, más que promover la actividad, reducirle costo a los papás eh, y a los municipios, y que los chicos puedan seguir compitiendo y haciendo otra actividad, porque por ahí lo que nos pasa, quiero yo, a, a, en las regiones, en los pueblos chicos, también es que el chico que hace el atletismo se va, que en natación hace un montón de pruebas, y con un calendario fijo... Eh, Esto los va a tener más seguros, los vamos a tener en cada torneo reentusiasmados y, y con ganas de ir a conocer el otro municipio. Sí, sí algo que a los chicos viajar eh, les les fascina, los motiva, los los hace querer más la, la actividad. Por más que el viaje sea 50 kilómetros, 30 kilómetros, eso para los chicos es, es, es muy importante y más si van a hacer algo tan divertido como hacer deporte. Así que bueno, te felicito y felicito a todos los promotores de... De esta de esta iniciativa un abrazo grande emiliano y nos vamos a estar eh, viendo y comunicando de aquí en adelante pero bueno, muchísimas gracias guille saludo a toda la gente de tres arroyos y nos estamos viendo un bueno, abrazo grande cha chau. chau conversamos así con emiliano garufi que nos contaba acerca de la liga regional del sudeste de atletismo una, una iniciativa muy auspiciosa que estamos felices de comunicar y bueno y realmente es todo es todo muy motivador todo lo que nos ha contado emiliano y lo que se va a ir gestando en las distintas ciudades que, que que participan de esta liga del sudeste. Escuchamos un poco de música unos auspiciantes y seguimos con estación maratón.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 Continuamos en Estación Maratón, ahora estamos comunicados con Matías Lensi, que nos va a hablar un poco del triatrón short que se va a realizar este fin de semana en nuestra Villa Balnearia, en la localidad de Claromecó. Hola Matías, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la charla con Estación Maratón. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, se viene el triatrón short de Claromecó. Eh, esta no sé qué edición es porque no no es el mismo triatrón de todos los años, no según tengo entendido. ¿No es el triatlón eh, de...? Claro, claro la, la realidad es que el triatlón se hizo en, en varias oportunidades en Claromecó y por cuestiones, digamos, se fue dejando hacer. Eh, y bueno, se retoma nuevamente a través de Acuática, eh, con obviamente colaboración de, de la Municipalidad de deportes de eh, este año por primera edición de a través de Acuática. Ajá. ¿No es...? Eh, el, ¿El triatlón no está dentro de lo que es el calendario de la Federación Provincial? La febotría, ¿no? no Exactamente, la feotría, eh, eh, digamos, este triatrón par fue parte de ese calendario de cinco o seis fechas que se hacía anualmente, pero cuando se dejó de, de, de ser sede, eh, bueno, en este año cuando se decidió retomar, se decidió retomar, eh, digamos, afuera de ese calendario, de todas formas la, la gente de la feotría lo está publicando y está apoyando esta fecha, porque tiene intenciones obviamente que sea, porque hay que resaltar algo muy importante que propia de la naturaleza de claromeco tenemos mar y hay muy pocos teatrones con mar en la provincia de buenos aires está solamente monta hermosoo y, y el nuestro entonces es una bandera que quiere levantar por eso digamos, es tan importante esta fecha para para los atletas y son muchos de, y de muchas ciudades que van a ver o sea si bien no va no va a puntuar para el campeonato de la federación eh, tiene todo el interés no. de, que, de que vuelva Exactamente, sí, sí. Desde sí. la febotería hay mucho interés porque vuelve a ser una una de las fechas de, de campeonato. Matías, ¿y qué, qué expectativas de convocatoria están teniendo para, para el fin de semana? La realidad es que la expectativa que teníamos era superar los 100 inscriptos, eh, tanto en postas como individuales. Ya hay más de 130 inscriptos, la verdad que muy contentos. Eh, viene gente de muchos lugares va a venir gente que está compitiendo en Ironman y está sacando eh, está, está dentro de los top 5, o sea que realmente va a haber mucho nivel eh, no solamente gente de desarrollo que, que también está la intención de que sea participativo y que sea competitivo uh -huh. así que la verdad es que digamos, vamos a abarcar las dos puntas, estamos buenos porque apuntamos también a generar postas es decir, se pueden eh, utilizar entre dos y tres atletas pueden hacer el triatrón, entonces eso también es un poco inclusión y, y acercar el triatrón a, a los que no lo conocen, que por ahí hacen una sola disciplina y se pueden acercar de a poco a conocer lo que es un triatrón y quizás el día mañana terminar un triatrón solos. Con respecto a esto que contás de las postas, ¿no? De dos y tres integrantes. Las de sí. tres integrantes, obviamente, eh, cada, cada disciplina la corre un integrante distinto. Exacto. En el caso, en el caso de, de dos disciplinas, ¿no? De dos integrantes sí. de posta, uno tiene que correr dos disciplinas. ¿Ustedes eh, asignan qué disciplinas son las que tienen que correr? No, Por ejemplo, no, eso lo, lo, eso lo, lo define la, la, la posta que, que la posta. se define, exactamente. Y participan, eh, suponete, tenés un integrante que, que nada y anda en bici y otra posta que el que hace dos disciplinas anda en bici y corre. Eh, ¿Compiten sí. en la misma categoría o se discriminan las categorías sí. en ese caso? Sí en el caso de las puestas solamente hay dos categorías que son mayores a, a 110 años o me, menores a 110 años. Ah, y en ese sentido eh, es mixto también independientemente del sexo, digamos, se, se combinan en, en sumatoria de años. Está bien. O sea, es la posibilidad de que, que, que se integre uno que no pueda hacer las tres, más que nada, ¿no? Más participativo. Exactamente. Porque digamos, surge de acuática, hay mucha gente que nada, en grupo de agua abierta, hay muchos que en ciclismo interior, hay otros que corren, y por ahí, eh, digamos, el triatlón se ve como algo muy eh, difícil o alejado, y la realidad es justamente eso, que por ahí eh, juntar a personas que tienen una afinidad o que, tienen, que, que hacen distintas disciplinas y, y que puedan lograr esto en conjunto está bueno. Y un dato no menor, que, que en otros lugares por ahí se hacen postas, pero bueno, acá cada uno que haga la posta, cada uno va a tener su remera, va a tener su medalla finisher, no se va a hacer una por posta. Ajá, eh, entonces está bueno porque los tres de la posta se pueden llevar su, su remera y su medalla finisher. Sus recordatorios, eso es algo interesante que, que la mayoría de los que se inscriben quieren quieren llevarse un recuerdo de ese tipo a, a sus casas una vez terminado el evento. Exactamente. Y... Y te otra pregunta más con respecto a las a cosas técnicas específicas de la competencia. La parte de ciclismo eh, es común en los duatlones que, que discriminan por el tipo de bicicleta que tiene cada participante, ¿no? Eh, hay tres tipos de bicicletas. Eh, hace poco me enteré que hay una que le dicen gravel, que es como sí. una mixta entre ruta y, y mountain. Eh, ¿En este triatlón está específicamente dedicado a un tipo de ciclismo, al ciclismo de ruta, o hay posibilidad sí. de participar con otra bicicleta? Eh, en lo que es individuales pueden participar, es, lo dividimos directamente en dos categorías, o ruta o mountain bike, ¿sí? Uh -huh. En eh, mountain bike obviamente se define por el ancho de la rueda y por las características propias de la bicicleta, y en ruta podemos englobar lo que es bicicleta de triatrón, bicicleta de ruta o bicicleta gravel, como indicás vos. Bien, uh -huh. vos. Eh, bueno, ahí, ahí obviamente que la bicicleta de, de triatrón es, es más aerodinámica que la de ruta o la de gravel, entonces al anotarse en esa característica te, perdés un poco de, de competitividad, pero bueno las, la, las dos variables que tenés o mountain bike o ruta en este caso Ajá. en alguna en de las dos tenés que encajar en... exactamente está bien ¿y todavía están a tiempo de anotarse los interesados? sí, hasta el día viernes o hasta los 145 participantes, es Ajá. decir sobran, hasta el momento tenemos un poco menos de, de 15 lugares, así que nada, que no se anotó que aproveche que se apure. y siempre Sí, porque si es por postas, son 5 postas más o son apenas 10 o 12 eh, inscritos más. Hay gente de azul que se está notando a través justamente de la pedotría, así que no creo que lleguemos al viernes con, con cupos, pero bueno, que esté ahí dudando, que no lo dude más y se porque realmente eh, va a estar muy bueno el evento. Bueno, la verdad que un éxito por lo que se ve, este van a completar el cupo que tenían estipulado, así que... Eh, Le deseamos lo mejor para el domingo. Hay un detalle más que te quería preguntar. Un año el, el, el triatrón de Claromecó, por las condiciones del mar, se nadó en el arroyo. Sí. ¿Eso está contemplado o cómo se, se subsana sí. en el caso de que las condiciones del mar sean muy peligrosas? La, la realidad es que dan viento de toda la semana. Eh, el, jue el jueves viernes pasado dan un clima excepcional... Ahora cambió y supuestamente dan un poquito de, de llovizna por el domingo, pero está muy variable y en principio, no digamos, por lo pronóstico vemos, no va a llover. Uh -huh. En caso de que llueva, pero el mar esté bueno, eh, vamos a ver la ventana de, de, del momento y se va a hacer en el mar. Uh -huh. no Ya no ya no hay condiciones climáticas como para tener que hacerlo en el arroyo, porque realmente no, no dan un mar feo. Uh -huh. Así que, pero bueno, en, en caso de que hubiera viento, sí estaba contemplada la posibilidad de hacerlo en el arroyo, que eso también es una una buena alternativa que tiene Clarón de eh, para que, que se convierta de un triatlón a un duatrón y que pasa mucho. Eh, en otros lugares no tenés esa posibilidad. Exacto. Y no, no quiero dejar de remarcar la digamos, el apoyo real de, de deporte, de, de, de desarrollo, que, que bueno se viene trabajando con, con Facundo y con Diego muy bien, así que la verdad es que queremos agradecerle a ellos muchísimo porque realmente hemos formado un lindo equipo. Sí, sí, la dirección de deportes está está apoyando mucho, así sí, que sí, sí. bien haces en remarcarlo. Eh, le deseamos lo mejor para el domingo, éxitos, eh, le agradecemos la comunicación con, con este programa de radio y, y bueno, bueno eh, estaremos el martes eh, pasando información de cómo cómo sucedió todo ahí en claro Metru Bueno, muchísimas gracias y realmente valoramos mucho que, que, que dediquen un tiempo a esto como para informar a la gente y por ahí incentivar al que todavía no está arriba. Bueno, mu muchísimas bueno. gracias Matías. Hasta luego. Adiós. Conversamos así con Matías Lenzi, que nos contó un poco lo que va a suceder este fin de semana en Claromecó, con lo que va a ser el triatlón short. El triatlón short eh, son 750 metros de natación, 20 kilómetros de bici, 5 de trote. Así que estaremos el martes que viene hablando un poco de lo que sucedió en Claromecó el fin de semana eh, del 30, del día 30, eh, en nuestra Villa Balnearia escuchamos algo de música auspiciantes y vamos a la última parte de estación maratón corre y escucha estación maratón.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 Continuamos con la última parte de Estación Maratón, pero antes de seguir, queremos saludar a un nuevo amigo de Estación Maratón, alguien que se sumó a la grilla de, de auspiciantes de Estación Maratón, a le estamos muy agradecidos. Queremos mandar un abrazo grande a Toli, a Andrea, a ser un amigo desde siempre y en este momento amigo de Estación Maratón también, que tiene un, un emprendimiento muy interesante, Aventurate Outdoor Indumentaria y Accesorios en Colón 208 de Tres Arroyos, Aventurate es un lugar para que prepares tu próximo desafío. Tiene indumentaria y calzado para trekking, running, trail y senderismo. Tiene todos los accesorios para acampar donde quieras. Mochilas tácticas, anteojos, bastones, sillones, mesas, carpas, bolsas de dormir y mochilas de hidratación. Pueden acercarse a Colón 208. Ahí está ahí está Toli en Aventurate un nuevo auspiciante que seguramente vamos a ingresar en el próximo programa La Grilla de Auspiciantes de Estación Maratón. No queríamos dejar de saludarlo. Y ahora queremos eh, comentarles que las últimas informaciones que tenemos para compartir con ustedes se realizó el miércoles pasado la reunión anual del Calendario de Desarrollencia de Atletismo y Ciclismo. La reunión para eh, ir organizando todas las competencias atléticas y de ciclismo de nuestra ciudad se llevó a cabo ahí en el Polideportivo Municipal con la dirección o el, la, la coordinación del director de deportes Facundo Lievana y las fechas pactadas en la reunión fueron las siguientes. El 23 de marzo, eh, domingo próximo pasado, se corrió en Copetona la competencia Corré con el Arma Fuerte una competencia que ya se llevó a cabo, pero que se definió ahí en la reunión del calendario. El 20 de abril, el festival de 3.000 metros y otras pruebas de pista para menores en la pista de atletismo local, organizada por la Escuelita Municipal de Atletismo y auspiciada por la Dirección de Deportes. El 4 de mayo, corré por el OSPI, una carrera que se está haciendo tradicional, con mucha convocatoria cada año, 8 y 4 kilómetros, con largada y llegada en la pista de atletismo municipal. El 14 de junio cross country y pruebas indoor en el polideportivo una fecha que está dentro de lo que es la liga regional de atletismo la, la liga eh, la liga del sudeste de atletismo el 12 de junio 8 y 4 el 12 de julio 8 y 4 kilómetros de la escuela 12 una, una competencia llevada por la cuarta edición el 27 de julio 8 kilómetros del club olimpo primera edición el club se va a incorporar a lo que es la disciplina del running y va a organizar un 8 kilómetros el 27 de julio 10 de agosto la rueda corre 10 kilómetros en la can en, en la quinta de luz y fuerza una carrera ya que se está haciendo tradicional también la rueda interna del rotary club desarrollo organiza su tradicional 10 kilómetros. Eh, Duatron Short de Copetonas el 7 de septiembre También el Instituto Almafuerte organiza su ya tradicional Duatron Short en la localidad de Copetonas El 14 de septiembre, una semana después, 8 kilómetros del Club Villa del Parque El 18 de octubre, 8 kilómetros del Club Costa Sud eh, una, una primera edición del Club Costa Sud que también como Olimpo se, se incorpora a, la, a las competencias de running El 29 de noviembre triatlón y aguas abiertas en Claromecó, también organizado por los chicos que van a hacer el triatlón este fin de semana. Estas fueron las fechas que quedaron ya firmes en lo que es el calendario de tres arroyos y seguramente se van a ir incorporando nuevas competencias a medida que vaya avanzando el año. En los fines de semana que quedaron libres eh, se va a ir incrementando lo que son la, la cantidad de competencias dentro del calendario de tres arroyos. Eh, lo bueno de este calendario, como siempre rescatamos, es que tiene el apoyo de la Dirección de Deportes y la Dirección de Deportes siempre apoya con todo lo que es la logística y con todo lo que pueda colaborar y sobre todo se centra en las, en las competencias que van respetando este calendario. Así que es una manera de ordenar, de juntarse todos los organizadores y conocerse las caras y ver de qué, cuál es la mejor manera para que el calendario sea provechoso para todas las instituciones y para todos los organizadores. Como les dijimos, estuvimos hablando con Emiliano Garufi acerca de la Liga de Atletismos del Sudeste, una inicio, una iniciativa que marca un nuevo capítulo en el desarrollo deportivo de la región. Esta liga está conformada por las ciudades de Tandil, Benito Juárez, Tres Arroyos, Valcarce, San Cayetano, Necochea, Lobería. ¿no? Son eh, siete, siete sedes. ...que van a estar eh, formando la Liga del Sudeste de Atletismo... ...con un calendario que abarca competencia de pista, campo y cross country... ...la Liga del Sudeste es el resultado de un trabajo conjunto... ...entre dirigentes comprometidos, clubes y referentes deportivos de toda la región... Eh, ...desde acá desde Estación Mar Maratón celebramos la creación de esta de esta liga... ...que va a favorecer mucho a todos los atletas... ...sobre todo los que no pueden acceder a, a competencias más importantes... ...en lugares como Mar del Plata por ejemplo... El calendario estimativo de esta liga fue establecido de la siguiente manera. El 30 de marzo, fin de semana que viene, comienzan los cross country en Tandil. La primera fecha del de las competencias de la liga es en, en Tandil, un cross. El 5 de abril, pista y campo en Tandil. El 25 de abril, pista y campo en Lobería. 17 de mayo, pista y campo en San Cayetano. El 7 de junio, cross country en Benito Juárez. 14 de junio ahí llega a tres arroyos la liga va a haber una competencia de, de pruebas de pista y campo adaptadas a lo que es el polideportivo de tres arroyos eh, pruebas indoor y también un cross country en nuestra ciudad importante estar a, al tanto de lo que es lo que es esta fecha para, para apoyar para que la liga tenga tenga presencia en lo que es la fecha que nos asignaron en junio en tres arroyos 5 de julio Pista en Campo en Valcarce, 31 de agosto Pista y Campo en Tres Arroyos, ya ahí es al aire libre. El 27 de septiembre Pista y Campo en Necochea y el 12 o el 18 de octubre, una fecha que todavía falta definir, cierra la liga con un torneo de Pista y Campo en Benito Juárez. Eh, bueno, esto es lo que respecta a las fechas de la liga del sudeste de atletismo. También queríamos comentarles que se, la, la clasificación de lo que se corrió este fin de semana en Copetonas, corré con el alma fuerte, 8 y 4 kilómetros. Y las principales posiciones fueron en 4 kilómetros en damas, Erika Beguiristá en primera, segunda Mía Rodríguez, tercera Carolina Pérez, cuarta Florencia García y quinta Verónica Lozano. Esto en lo que respecta a 4 kilómetros de damas. En tanto que en caballeros para la misma distancia, primero Luis Rodríguez, segundo Juan López, tercero, Patricio Paolo Pedernera, de la Escuela Municipal de Acá de Tres Arroyos, cuarto, Carlos Sánchez y quinto, Andrés Gianacone, de la localidad de Orense. Pasamos a los 8 kilómetros, la distancia principal, la ganadora en damas fue Belén Giardino, marcó 21 29 minutos 34 segundos, la siguieron Marianela tabuada de la Escuela Municipal de Atletismo, tercero, Nadia Montiel, María Florencia Pallés y quinta, Adriana Quinteros, también, de la Escuelita Municipal de Acá de Tres Arroyos. En tanto que en caballeros, el ganador fue un, un conocido de las primeras posiciones de los podios, Ulises García, que marcó para los 8 kilómetros 26 minutos 22 segundos. Segundo, Nehuán Huerta. Tercero, Leonel Marmunti. Cuarto, Leandro Cuevas. Y quinto, Maximiliano González de la localidad de Oriente. Esto en lo que respecta a lo que fue correr con el alma fuerte ahí en la localidad de Copetonas. También se llevó a cabo en Olavarría, una competencia que habíamos destacado en el calendario Estación Maratón, el cross country de la memoria y la distancia principal que fueron 21 kilómetros. En Caballeros, el podio fue para Lucas Martín con 1 hora 18.26, segundo Diego Díaz 1 hora 19.20 y tercero Diego Ortiz con 1 hora 20.32. En Damas, la primera fue Yamila Pedreira 1 hora 41 y la siguieron Laura Trumpio, y Gisela Galván, que marcó 1 hora 49 minutos. Esto en lo que respecta a las competencias que sucedieron este fin de semana, y queda por último acá en Estación Maratón, el calendario de este martes, las competencias que se vienen, ser en Tres Arroyos y Nuestra Zona. Primero queremos destacar la media maratón, y 10 kilómetros y medio de gesta de Malvinas en Punta Alta, el 30 de marzo a las 9 de la mañana a la largada, y finaliza la inscripción el 28 a las 18 horas, por la página de bahía corre seguramente el trilatrón individual en claromeco estuvimos hablando con la organizadora hace un ratito el domingo 30 también largada 10 horas cierra en la inscripción 28 de marzo a las el viernes a las 20 horas se viene ya para más adelante la carrera casista, 8 y 4 kilómetros se organiza castfortín machado una competencia que se realizará el 6 de abril en tres arroyos con largada y llegada en la plaza Islas Malvinas. Queremos destacar que para esta competencia va a haber presencia de veteranos de Malvinas y también hablábamos con Laura Arias el martes pasado, sobrevivientes del, Ara, del general Belgrano, lo que va a ser muy interesante la presencia de todas estas personas. Tenemos también la aniversidad de la ciudad de Bahía Blanca el domingo 13 de abril a las 10 horas de la largada, cierran la inscripción el 11 de abril a las 19 horas. Al tranco por las escuelas rurales, en la localidad de Aparicio. 4 y 8 kilómetros, 13 de abril a las 10.30 horas se larga y cierra la inscripción el 11 de abril a las 20 horas. Festival de 3.000 metros en nuestra ciudad y pruebas más cortas para menores. 20 de abril, en la pista municipal de atletismo de Tres Arroyos. La inscripción será el mismo día en el lugar de competencia, el costo es muy económico y el objetivo de dicha competencia es ayudar a la escuelita municipal a costear Eh, las inscripciones a las federaciones de los atletas tiene un costo muy importante con Emiliano Garufi con quien estuvimos hablando nos, re, nos refería el costo de este tipo de, de, de afiliaciones de los atletas así que el objetivo de esta competencia es juntar dinero para alivianar un poco el, el, el costo de dichas federaciones así que es una nueva oportunidad de apoyar las, las competencias locales también se viene Indio Rico Corre que es la última competencia de nuestro calendario de hoy 4 y 8 kilómetros en Indio Rico el domingo 27 a las 10.30 a la largada y cierran la inscripción el 26 a las 12 horas esto es todo lo que trajimos por hoy acá en Estación Maratón, les recordamos que pueden escuchar la repetición de este programa el sábado a partir de las 14 por los medios que, le, que siempre les comentamos les dejamos un abrazo grande, agradecemos a Diego Indy por la operación de cada martes y nos encontramos el próximo martes a las 20 horas acá por las 104.7 Señora Señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.